Mientras el gobernador de San Juan, Sergio Ñac, continuó internado en el hospital Guillermo Rawson luego de que este domingo confirmara que tiene coronavirus y cuyo parte indica que se encuentra estable, comenzó la vacunación contra el COVID-19 en la provincia. El operativo estuvo bajo la supervisión de las máximas autoridades de salud pública encabezadas por la ministra Alejandra Venerando. Bueno, una alegría inmensa. Realmente creo que es muy emotivo poder ver... Eh a estos equipos de salud que nos están cuidando día a día. Hoy recibir la vacuna, la verdad que es una, una felicidad, eh, abre una esperanza y bueno, me parece que hoy es un día realmente histórico. Es una vacuna que de colocación es eh, personal, digamos, eh, cada uno puede elegir si la quiere eh, se la quiere colocar o no y la verdad que muchos eh, de los equipos de salud hoy Vistos en esta cola, emociona, porque creo que más allá de, del trabajo que han venido realizando, su responsabilidad para continuar haciéndolo, y nosotros necesitamos que ellos se cuiden también. Siempre hay gente que es detractora de, de las de las vacunas y de las inmunizaciones en general. Nosotros teníamos la certeza de que esta vacuna es efectiva, eh, no solo por todo lo que han enviado desde el Ministerio de Salud de la Nación, toda la normativa. Eh, y la verdad que, bueno, nosotros estamos muy felices por esto. Creo que hay que destacar esta situación específica y nada más. El Estadio Cerrado Aldo Cantoni se preparó con circuitos de ingreso, de espera, pre puestos de vacunación, espera post vacunación y sitios de acopio para insumos y vacunas. Las primeras 2.250 dosis que llegaron estarán dirigidas a los equipos de salud entre 18 y 59 años, a los profesionales de las áreas críticas COVID-19 y terapias intensivas y al personal de laboratorios y testeos. Está previsto que bueno entre hoy y mañana sea a demanda, por eso hemos encontrado mucha gente, pero a partir del... porque son dos días... Eh, digamos, chicos de esta semana o cortos, eh, y a partir de la semana que viene se realizará por la terminación del DNI en el equipo de salud, siempre acá. reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechus, en la provincia de San Juan.